Nada, estoy muy ansioso, muy con muchas ganas. Ahora eh, que es un sueño hecho realidad. Estoy esperando, voy tachando los días. Y bueno, en verdad invitarlos a todos porque para mí es, eh, es un sueño. Es un sueño poder estar eh, compartir con todos ustedes, con mi pueblo, en el teatro que tanto soñé, poder hacer un show ahí, ahora se va a hacer realidad y bueno, los espero a todos este 12 de agosto me decías ahí fuera de aire, es especial para un poco porque y yo vi un montón de artistas tocar ahí y crecer en mi época de, de, de chico porque en la parte donde yo más crecí de músico eh, estaba cerrado como que yo siempre admiré y me han formado los músicos que he visto como para tener criterio a, a, a ganas de seguir estudiando y, y formarme así que nada para mí es como llegar a, a, a la cima de lo que es tocar en, en, en tu pueblo con toda la gente y en el lugar en el cual yo eh, tantas veces soñé estar cuando era chico Te ha tocado recorrer diferentes cines, teatros de la zona, de la región pero el hacerlo acá en tu pueblo, en tu ciudad me imagino a ser algo, algo único Y para mí es muy para mí es muy loco ver mi cartel en, en las calles o que, y me mandan no sé, mensajes mis alumnos, mis amigos, que se sacan fotos foto, que me dicen mirá, estamos acá, te vamos a hacer el aguante, como que es muy loco todo y más hacerlo en el teatro, en el cual, como bien te dije, eh, que tiene mucha historia para mí, y para mí es, es una marca importante, es, un, es una, va a marcar algo para siempre en mi vida, este, este recital, que eso, es muy importante. La presentación será el 12 de agosto, contarnos un poco, aquellos que se acerquen justamente ¿Cómo deben adquirir las entradas? ¿Dónde la pueden conseguir? Mira, pueden adquirirlas en la Boletería del Teatro, en www.platea1ticket.com o si no, en mi Instagram, en Facebook, hay un enlace donde pueden adquirir sus entradas por ahí. Eh, la verdad que hay miles de formas de, de adquirirlas y y nada, eh, siempre mencionando que, que bueno que me encantaría que todos estén ahí porque bueno, es, eh, como ni bien marqué en todas las preguntas que me has hecho y estamos hablando es muy importante para mí así que nada, eh, creo que va a estar hermoso, se los puedo asegurar ¿Qué nos podés adelantar del show, del espectáculo que se viene? ¿Hay algo que, que nos puedas adelantar? Lo que puedo adelantar es que va a haber, van a haber un montón de artistas locales invitados que tienen una marca en Cañuelas, o sea, como artistas y que dejan su huella también en el pueblo. ¿Desde lo personal, en qué momento estás de, de la trayectoria, más allá de esta función en Cañuelas, se vienen nuevas fechas en la región? Mira, estoy terminando mi segundo disco, este, este, este show en vivo va a ser grabado en vivo, este, este recital se va a subir a Spotify con gran parte de mis canciones del segundo álbum, así que estoy en un momento increíble, después del 12 voy a terminar el segundo disco para poder ponerle fecha y presentarlo, pero creo que esta fecha como que se lleva todos los, los, los premios de lo importante que es para mí en el año y, y lo que va a marcar mi vida. Pero no, ¿algo más que quede pendiente de remarcar de, de lo que se viene y que no, hay que saber? No, agradecerles, agradecerles porque desde que he mencionado la fecha me, no, me, no he parado de recibir mensajes de apoyo, de aliento y bueno, esperar que, que, que llegue el 12, que, que la gente de este pueblo hermoso me acompañe y bueno, invitarlos a todos, a los que no estaban enterados, que el 12 de agosto en el Teatro Cañuelas voy a estar presentando mis nuevas canciones, también van a haber covers, va a haber un recital impresionante, así que los espero a todos.